El Consejo Deliberante aprobó el aumento de las tarifas de taxis en La Plata, la cual comenzará a regir a partir de hoy. De esta forma, la bajada de bandera, que actualmente está a 98 pesos, va a pasar a costar 120 y la ficha subirá de 8,50 a 12 pesos cada 120 metros. En tanto que la tarifa nocturna, que rige entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, también aumentará. La bajada pasará de 105 a 132 pesos y cada ficha aumentará de 9 a 13 pesos. En este caso, el incremento de promedio será del 34%, teniendo en cuenta ambas tarifas. <risa> Aprobaron la Ley de Identidad de Origen en la Provincia. El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Identidad de Origen. El proyecto promueve la ayuda y asistencia a quienes no sepan las condiciones de su nacimiento y deseen saberlo. Con esta medida, Buenos Aires se convierte en la séptima provincia que regula el derecho humano a la identidad de origen y pone al Estado a acompañar a quienes deseen saber su identidad. Entre los puntos más importantes, la ley prevé que las personas que quieran saber su origen pueden iniciar el trámite de acceso a la información de forma gratuita y confidencial. Un servicio que informa más cerca. Brindan un taller gratuito de canto circular en el Centro Cultural Islas Malvinas. Desde hoy, la Municipalidad de La Plata impulsará de 3 de la tarde a 5 un curso de canto circular en el Espacio Cultural de Avenida 1951. La propuesta está coordinada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna a través de la Dirección Municipal de Coros. Los organizadores explicaron que durante los talleres se compartirá una aproximación a la técnica vocal, entrenamiento físico y de conciencia, autoobservación y conciencia de grupo, vocalizaciones guiadas para la búsqueda de la voz auténtica y trabajo de ritmo y ensamble vocal. Les interesantes en participar pueden inscribirse a través de dmcoros.gmail.com o en el instagram.